Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Camila te saluda. Muy buenos días, Camila, a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias、ya. a vos por este ratito aquí con nosotros. Bueno, porque queríamos saber puntualmente de dos proyectos, ¿no? Que, bueno,、eh, está la intención de que, de que se trate mañana, vos me corregirás. Por un lado,、eh, una iniciativa en, en conjunto también con el concejal del Frente de Todos, Luciano Ruiz, de una escuela secundaria presencial para el Cóndor, ¿verdad? Efectivamente, presentamos un proyecto en forma conjunta con el concejal Luciano Ruiz del Frente de Todos, pero no es un proyecto que e n t r a en la sesión de mañana, t a m b i é es un、bien. proyecto que, que va a entrar en comisión y una vez que entre en comisión, después seguramente pasará, esperemos a la próxima sesión.、Uh -huh. eh, lo que quiero decir con respecto a este proyecto es que es, una, es、eh, un, una presentación a través de distintas inquietudes que hemos recibido de vecinas y de vecinos. No solamente de que están recibiendo en el balneario, sino también de muchas familias que están pensando en radicarse en, en, en la boca, en, en el cóndor, pero que, bueno, una de las dificultades que ven este, es justamente、eh, que no se cuenta con una escuela secundaria de manera presencial.、Uh -huh. Si bien h hay una este, modalidad que es rural virtual, En la que están inscritos y participando 31 estudiantes, no,、eh, no se está realizando de manera presencial, que es lo que requiere en realidad toda y todo estudiante para poder desarrollarse plenamente,、eh, de manera integral,、eh, este, bueno, interactuando, ¿no? Con, Compañeros, con sus compañeros y con con los docentes. Eso quería consultarte, digo, porque、eh, re recordemos que hay nivel inicial y primaria allí en el Cóndor. Digo, ¿qué pasa justamente con las y los estudiantes que terminan esas etapas no y que no pueden seguir realizándolo, por lo menos allí en la boca de manera presencial? Una demanda que, bueno, debe ir aumentando también, porque también, como vos decías, está creciendo、eh, la cantidad de gente que va a r r a d i c a r s e allí. Así es, Camila. Hoy, en el séptimo grado de la escuela 246, Hipólito Trigoyen, que es la escuela que está funcionando hoy, de manera presencial,、sí. la escuela primaria en La Boca, tiene en séptimo grado una matrícula de 17 estudiantes. Además, están viajando este, todos los días、eh, alrededor de 39 estudiantes en el colectivo, digamos、sí. que pone educación estatísticamente para ello, sin contar. Eh, los chicos que van y chicas que van este, en el cole, de, digamos, de, de línea interurbano, eh, y, eh, el, ni los que van de manera particular, ¿no es cierto? Que van con sus familias o que se van p o r n a n d o a veces las familias. Lo que estamos buscando es la visibilidad ¿no? de esta temática, porque también hemos hablado con el presidente de la Junta Vecinal, Eduardo Fuentes,、sí. hemos estado también en contacto. Este, eh, intercambiando algunos、eh, conceptos con la delegada del Cóndor, Verónica Barrera. También en su momento hemos h e c h o las consultas al Consejo de Educación por el tema de qué tenían registrado con respecto a las demandas.、Uh -huh. Pero lo cierto es que lo que,、eh, lo que queremos es que se、eh, visibilice esta inquietud que tienen muchas vecinas y vecinos para que se pueda empezar a pensar. Sabemos que tampoco es fácil, ¿no? De s e m b a r c a r con una escuela secundaria presencial porque i m p l i c a muchas cuestiones, pero、eh, creemos que no es imposible porque el, el, la, el SRN rural virtual que está funcionando ahora,、eh, los chicos,、eh, digamos, toman las clases virtuales en la escuela primaria en la 246 y están con sus tutores.、Uh -huh. Es decir, lo que habría que modificar es directamente pasar a presencial. Sinceramente, desconozco cómo es toda la cuestión educativa y cómo son los manejos en el Ministerio de, de Educación, cuánto tiempo puede llevar esto, pero sí, si se visibiliza y se puede este, levantar y, y llevar adelante esta, esta inquietud, digo, bueno, ir pensando en esta planificación, ¿no? Sobre todo en estudios como ha sacado la Universidad Nacional de Río Negro, que menciona un crecimiento constante de、uh -huh. nuestro balneario. e s es o Eso requiere políticas、eh, públicas diferentes o nuevas. Claro, eso quería consultarte, digo, porque no estamos hablando de lo que sería una creación de cero, digamos, de una, de una institución de enseñanza media, sino volcar algo presencial, algo que ya viene ocurriendo, pensándolo en relación a esto que vos planteabas último, de, bueno, cómo sería la articulación con el Ministerio de Educación y qué cuestiones、eh, más legales o de logística se tendrían que llevar a cabo. Nosotros lo que estamos、eh, proponiendo es eso, ¿no? Poner. Eh, digamos, toda la atención en la posibilidad de que、eh, haya una escuela presencial、eh, secundaria en el cóndor. Se lo estamos solicitando al Ministerio de Educación de Río Negro este, y, bueno, veremos a ver qué, qué posibilidades hay, pero、uh -huh. creemos que、eh, hay, hay aulas con las que cuenta la escuela 246 que, digamos, no se necesitaría otro nuevo edificio, por ejemplo. En eso ya sería una p u e r t a a favor. Pero bueno, la cuestión es que sea una educación equitativa, que sea una, una educación este, para todos y todas、eh, con las mismas oportunidades. Porque、uh -huh. el desarrollo que, que un alumno una alumna puede tener un, en un aula interactuando con sus compañeras, con sus compañeros, con las y los docentes. Bueno, ya te habla de, de algo mucho más integral y para que sea también equitativo con el resto de, de las y los estudiantes de Birma, ¿no?、Claro. Eh, recorremos, estos chicos recorren por semana 300 <risa> kilómetros. Entonces, bueno, se hace bastante, ¿no? Sentándolo así. Además, s e molifica la vida familiar, s e molifica. Es cierto que se elige, ¿no? Vivir en un lugar o, o en otro. A veces, a veces no tienes muchas alternativas, pero más allá de eso, digo, para que. Este, alguna vez estuvo l escuela presencial, bueno, que se pueda volver. Es más, estaban pidiendo también、eh, todo lo que son oficios, ¿no? Este,、uh -huh. Porque, bueno, también、eh, es necesario y sería muy productivo para, para el cóndor, para nuestra boca,、eh, tener allí los propios egresados, que muchas veces en el cóndor vos necesitas、eh, algún oficio, electricista, plomero. Lo que sea, digamos, y, y, y no contás siempre con, con todos los oficios para poder, este, digamos, tener las soluciones que necesitas en tu domicilio. Entonces, bueno,、eh, son todas cuestiones para ir pensando en adelante, ¿no? Claro. Vanessa, quería consultarte también porque, bueno, hay novedades en relación al defensor del pueblo, hay un pra, una prórroga, ¿no? Del plazo para la inscripción. Sí, se fijó una prórroga hasta el próximo miércoles、uh -huh. este, para bueno,、eh, que puedan sumarse todas y todos、eh, quienes estén interesados、eh, en presentarse para, para, bueno, para ser defensor o defensora del pueblo municipal. Así que, bueno, ahí seguiremos recibiendo eh, eh, a las y los interesados. Ojalá que sean muchos.、Eh, ojalá que. que, que Porque esto contribuye muchísimo a la participación. Sí. Y, y también a, al interés ¿no? que, que tenemos las y l o s p r o p i o s b i o n v e n t e s sobre nuestra ciudad y sobre las preocupaciones de n u e s t r a s v e c i n a s y vecinos. Así que ojalá, ojalá que sea este, importante la participación de, en las inscripciones. ¿Cómo vienen la, las inscripciones? Entiendo también que quienes ya se hayan inscritos p pueden realizar、eh, ampliaciones hasta el 7 de septiembre. Eh, sabemos que、eh, bueno, han retirado planillas de manera presencial. Tampoco hay un control exacto porque m u c h o s y muchos lo pueden bajar directamente de la web, la, la planilla de inscripción.、Eh, mañana iba a ser el último día, así que estimábamos que el último día se iban a estar presentando la mayoría, ¿no?、Eh, ahora que hay una prórroga, bueno, posiblemente eso se extienda. Este, igual hay tres personas que ya se han inscrito,、uh -huh. así que, bueno, este. Vamos, veremos a ver qué, qué sucede.、Eh, están, estoy muy esperanzada. Creo que es un lugar muy bueno el de la Defensoría del Pueblo Municipal para poder atender justamente los reclamos de nuestras vecinas y vecinos. ¿no? Por último, Vanessa, hay otro proyecto que, que ha presentado el Bloque de Par en relación a、eh, la solución del mal estado de las veredas de aquí de, de la ciudad. ¿Ese se llega a tratar mañana o también hay que aguardar el trabajo en comisión? No, Este proyecto se va a tratar mañana. Es un proyecto de comunicación que presentaron otros、eh, sectores políticos,、eh, que es de、eh, intimar a los frentistas de toda la ciudad construir a construir o reparar las veredas. e s t a es la ordenanza 2105 del año 87, la cual está en vigencia y lo que están presentando algunas concejalas y concejales es un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo haga efectiva esa ordenanza. Esa ordenanza、eh, lo que dice es que hay que intimar. A las, los vecinos de toda v i e t n a para que en el plazo de 30 días se、eh, realicen las veredas. En caso de que no se realicen las veredas, queda eh, eh, a cargo del Ejecutivo. Bien. Obviamente, que con costo del rentista, ¿no? Siempre estamos hablando del costo del rentista. Lo que hacemos desde el bloque PAR es presentar un planteo con modificaciones, porque sabemos la difícil situación económica que hoy estamos atravesando y que esto no es accesible para todas y todos. Una vereda hoy aproximadamente que está saliendo 150 mil pesos, digo, no es、eh, para todos. Entonces, para que se encare con entidad? con equidad, perdón. Lo que estamos pidiendo es que, en principio, que sean los propios organismos quienes este, reparen la, la, las veredas. n ¿no? uh -huh. sean, o Ya Por supuesto, que nosotros estamos pidiendo a los nacionales y provinciales, porque se supone que el propio municipio no puede intimarse, pero de todas formas es quien tiene que dar el ejemplo. Y、claro. bueno, como también a las grandes cadenas de supermercados, electrodomésticos y demás, o por supuesto que a los barrios con Avino. Y a todos aquellos que no puedan afrontar el gasto de la construcción de la reparación de una vereda. Y hacer un relevamiento, por ejemplo, del municipio de aquellas veredas que están en mal estado y que muchas veces son céntricas o que tienen mucha, mucho tránsito de las hipos peatones.、Uh -huh. Entonces, lo que estamos proponiendo es: estamos de acuerdo con que se reparen las veredas, porque también entendemos que、eh, necesitamos tener una buena transitabilidad como peatones. Uh -huh. Necesitamos este, poder,、eh, sobre todo para incluir a t o d o s y todos, con las personas、eh, que están、eh, con la movilidad disminuida o que tienen este, algún tipo también de, de, de discapacidad que no se lo permite o simplemente también es el tema de, de, de que puedas tener un accidente, aunque vos、eh, digo, estés、eh, claro. Eh, no tenga no presente ningún n tipo de discapacidad. Y bueno, y estos accidentes que muchas veces también hacen que eh, eh, puedan quedar condiciones importantes. No estamos en contra de esto. Lo que queremos es que, que si se avanza, que se avance de una manera coherente, lógica, de acuerdo a la situación económica que estamos viviendo hoy en el país.、Muy、¿Qué implica? Primero los organismos,、eh, las grandes este, contribuyentes, y después ir teniendo. En cuenta、eh, un montón de factores para poder hacer un relevamiento y trabajar también con convenios, con, por ahí también con cooperativas, con organizaciones, con sindicatos, etc. Muy bien. Vanessa, gracias por estos minutos aquí con Reencuentro. Bueno, estaremos también, por supuesto, siguiendo de cerca la sesión de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena jornada. Igualmente para vos. Abrazo grande. Charlábamos con Vanessa Cacho, concejala del bloque Par. Bueno, mañana se s i c n a e l Consejo Deliberante. Lo decíamos puntualmente, la propuesta, el proyecto para la escuela, la secundaria presencial en el Cóndor tiene que pasar primero por、eh, labor parlamentaria. Sí se va a llevar mañana al recinto esta propuesta de, bueno, segmentar quizás un poco más ¿no? la intimación que se haga a、eh, frentistas para justamente el、eh, arreglo de las veredas, en este caso de la ciudad.